Ese mi tumbao A La, la, melodia Mi voz yo otro rumbo Sonero no ser, En cambio en el rap si sí que tumbo Vamos a darle a, Boko, a mano de loco Con gabongo te toco Prende el plonto y yo me enfoco Chango canto Yema y ya se forma el bembé. Wiro siempre en Clavel de ne creme. Palbo chinchero Primero Wabanko callejero Suena cuero En el cuerpo entero Severo vergo ese rapero Mero mero Cero, cero parcero, buscando dinero, manera de definirme, el que espera, termina perdiendo la guerra. Y yo solito con mi tumbadito, y donde voy agito bandera, pues soy colombianito. Y si me sale las rimas de puro corazón, saquen la guardiente y ron, vamos al va, You're <laughs> me clasifiquen, que no me juzguen que no me miren mal, pero no me tiren sal, déjenme sano yo vivo a mi manera, y aunque me toca duro siempre lleno mi nevera yo ando suelto, revuelto, haciendo vueltos, muchos inventos buscando lo del almuerzo, buscando el camino que menos problemas me dé, buscando llenar el bolsillo y un plato comer, con la fuerza del señor hecho pa'lante, nadie que nos critique y nadie que nos espante mande, duro de cortar caro como el diamante, pero el talento i y las ganas me hacían más grande Son, son, son, son de sonero, sonero son, son, son, son, son de un rapero guerrero Nacido en los 70, escuchando salsa vieja Al ritmo del bongo, las congas y las trompetas Alguien que lo rapea, lo canta y lo interpreta Porque es algo que viene de adentro, algo que sientas